Estás en la zona. 69, ¡Ya estás dentro! スタジオワン スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、a タジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタ Zona 69, Zona 69, bienvenido, bienvenida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Este es el primer programa de radio que en vez de escucharlo en una emisora en directo, esto de. ¡Ay! ¡Que ya empezó! ¡Que l l e g o tarde! No, no, no. Esto es más fácil. Esto de l o descargas en MP3 o n o s escuchas cuando tú quieras a través de Zona 69.net. Así de fácil es llevarte los mejores pelotazos este verano a la playa, a la piscina, donde tú quieras. Nosotros nos vamos contigo. Arrancamos con temazos como estos. s l a h o l a Hub! La música de Willie Williams. Sonarán por aquí.、Everybody. Y también el nuevo de Clash te lo presentamos hoy en la zona. Ponte el cinturón porque arrancamos. La zona, la zona. se mueve contigo. Zona 60. La música se mueve. En cabina raúl fernández y arrancamos motores con temazos como esto lo nuevo de katy perry es un temazo y ti junto a ti esto bienvenido bienvenida esto es la zona 69 es lo que ocurre cuando se mezclan k a t y p e r r y y dj tiesto Aquí está el show, e s t o esto llamado iti dentro del álbum de k a t y p e r r y me encanta ¿eh? es un tema que me encanta la verdad Oye, dicen que para hacer ejercicio hay que ir empezando poquito a poco, pero nosotros lo hemos hecho mal, ¿eh? Ya hemos empezado muy fuerte, quizás demasiado fuerte, ¿eh? Esa gente que nos escucha también desde el gimnasio, que nada más pones el podcast, ya no ha oído esto y se han puesto ahí a darle pedaladas o a darle a las pesas que, que vamos ya. ¡Oye, relájate, relájate un poco, ¿eh? Descansa, descansa. No, no, te, no te aprietes tanto, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Vamos a ir、eh, arrancando poquito a poco aquí en la zona. En los próximos 90 minutos vamos a tener mucho, mucho músico para pincharte. We'll、you Bueno, ya sabes, este programa que puedes escuchar cuando quieras a través de Zona69.net s o también te puedes descargar a través de esa página web los MP3 y llevarte donde tú quieras estos programas y esta música una manera muy fácil de escucharnos. Ya sabes que también estamos en contacto tú y yo, pero en diferido. Diferido, o sí, sea, sí. Yo puedo estar grabando esto en un momento y tú puedes estar escuchando en otro momento dado. Yo puedo estar grabando esto en un momento y tú puedes estar escuchando en otro momento dado. Y aún así, podemos. Vamos a estar tú y yo en contacto tú y yo directos Sí, sí, es muy fácil, ¿eh? es muy fácil. Tú,、eh, cuando escuchas esto, pues me puedes contar lo que quieras, lo que te parece.、Eh, si hay alguna canción que te mola especialmente, si hay ca alguna canción que quieras escuchar la próxima semana, es muy fácil. Te metes en www.lamusicasemueve.net. www.lamusicasemueve.net. Arriba del todo te aparecen unas pestañitas, zona 69, audios. Bueno, pues tú te metes en la de Raúl Fernández, ¿vale? Ahí te aparece mi foto y justo debajo de la foto te aparecen mis redes. sociales el facebook el twitter y el Twenty, pues ahí ahí mismo te agregas a la que tú quieras y me cuentas lo que te apetezca aún así yo te recomiendo que te agregues a mi facebook porque ahí estoy conectado todos los días facebook com barra r a l fedez facebook com barra r a l fedez ahí me conecto y me puedes contar lo que quieras también en twitter twitter com barra r a l fedez Todos esos adictos y adictas a la zona que ya están enganchados. gracias por conectar una semana más aquí estamos bueno por cierto nos quedan tres semanitas más o menos para pillarnos las vacaciones vale sobre el 15 de agosto nos vamos a ir de vacaciones que llevamos una temporada entera aquí sin descansar ¿eh? sin descansar no hay derecho no hay derecho no, hombre unas vacaciones siempre son merecidas pero ya te digo que tengo muchas ganas de volver en septiembre pero bueno de momento vamos a mezclar de temas y vamos a vivir el presente que es lo que toca sube el volumen メ n クランドパティ i Cabina Raúl Fernández. You, baby, you're a waste of time. You move your feet, but you have closed your mind. The rhythm beating deep inside your hips. This is the son of mr. wisdom.、Yeah. Why won't you let go of your fears or lies? When I was young, I thought I couldn't be too tired, but now 全てのテーマは、エンジンの世界の世界の世界の世の世界の Oye, si tú también quieres hacer tus sesiones、eh, o enviarnos un masap, una sesión, un tema, un remix, lo que tú quieras, nos lo puedes enviar aquí a la zona 69. Si quieres que tu sesión suene en la zona, envíanos un enlace de descarga a contacta arroba l a m u s i c a s e m e v e n e t Así de fácil es enviarnos una sesión o un masap, una mezcla, lo que tú quieras. p u e n o sonar aquí en la zona 69 tus mezclas si tú quieres. Ahí estaba ese tema de Carlos Injunta o DJ Nano y antes también un tema llamado Por eso, r tema que me encanta, junto a Alex Genji, junto a Stars Killers y Nadia Ali, un tema que me mueve mucho a mí en estas tardes, en estas noches de verano. Precisamente eso te estamos preguntando esta semana: ¿qué tema te mueve a ti? ¿Qué tema no puedes evitar escuchar este verano? No te pregunto por el tema del verano, ¿eh? n o sino por el tema que para ti es el tema del verano, un tema muy especial para ti, que escuches mucho, que te encante. Cuéntanos. cuál es este tema especial para ti cuál es este tema del verano que te mola y aquí en la zona te lo podemos poner claro de hecho mira estoy recibiendo muchos mensajes por aquí a través de Twenty, por ejemplo He hecho un vistazo a nuestra página de t w e 20 y sí, mira, tengo muchas propuestas y de hecho muchas de ellas las vamos a tener hoy en cuenta para hacer nuestra selección musical y para pincharte los temas en los, en los próximos 90 minutitos aquí en la zona 6-9. Si tú también quieres hacer tu aportación a、eh, esa lista de temas que estamos escogiendo este verano, i t te metes en 20.com/barra zona 69. 20.com/barra zona 69 y nos dejas ahí el vídeo, el enlace o simplemente el nombre del tema que tú quieres escuchar. En un ratito me paso por ahí por 20 para echar un vistazo, para ver qué es lo que nos cuentan la gente que está ahí enganchada a en la zona, todos esos adictos y adictas. Antes te voy a pinchar yo por aquí un tema llamado Championshour. La música de Ellen Fao junto a Natalia Kills. Un tema que también a mí me encanta y es uno de esos temas del verano. Es impresionante este Champions Awards. Estás en la zona, estás en la zona. Zona 69. Zona 69. Empieza así suavecito, pero va cogiendo mucho, mucho ritmo. Quiero que subas ahora mismo el volumen de tu reproductor porque esto lo vas a bailar y vas a necesitar agua para reponerte. Champions Awards, la música de El Enfau. Let the party rock. Put your hands up. Everybody just dance. up We came to party rock. Splash、so、your t peas like Mardi Gras.、Huh. They call me Red f l u d I walk in the club with a bottle o r two. Shake it, s p r a y it on a body or two. Then walk out the water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 s t a r p o p p i n in the c l o r i n e light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock! <laughs> Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full, and goat. Keto butter, I got r o m nights on noon. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit.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 el enfado e s t á r arrasando en este veranito con temas como ese par i y r o c k e ten tema que nos pedía por ejemplo carlos pisador o、oh, laurita r a m í r e ¿eh? z a través de 20 pero en esta ocasión en esta ocasión hemos decidido quedarnos con este s i m p r e en s tema que nos pedía por ahí también a través de 20 álvaro martín buena e lección muy bueno a ¿eh? sí e ñ r el enfado que e s t á r arrasando este veranito en listas en rabios y en todas partes Esta ha sido la elección de Álvaro Martín en nuestro 20 para esta semana para Zona 6-9. Y esta es mi propia elección y recomendación que te voy a hacer hoy aquí a través de la Zona 6-9. Este I'm Free, el remix de Remedy de este clasicazo, este tema de Clash. And I can do what I wanna do. Ain't no one gonna make me fall. And if I do, I'll stand up and do what I was doing again. I am free. f r f e e f free. Why d o u do t They ain't Park so many rides. Eventually, you're bound to get lost in s i d e At the c o r e n o t h i n g hurts more than a lie. Till yourself, till your girl blurs after time. You're looking lightly,、like、k and you're off the ride. a n d I abstain?、Oh、Don't you wait. El Más que yo pincho mucho en mis sesiones, n e v e r Fall, la música de Cassie l e Y ahora llega una canción de esas que os marca el verano, ¿eh? Está visto que sí. Es que este tío marca mucho el verano. Y yo no digo nada. Estás en la zona, estás en la zona. zona 69, Aquí está b a b y Guetta junto a Tayo Cruz y Luna Cris. No、oh, e d i g s e soy un mal hombre. All the ladies look at me and act coy I just like to put my hands up in the earth I want bad girl dancing over there over there shaking her ass from the left to the right moving it r o u n d just the way that i like i wanna see it move like a movie on flight she got it how i want it and i want it all night like, Look at her go at And you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Sing, sing, got sing, a sing, pocket sing, full of hundred dollar bills, ludicrous, m r make a woman holler. Sing, sing, sing, sing, sing, sing. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Now, now, now, now. Look at her girl on the dance floor. She's amazing on the dance floor when she moves. Girl, I want more. Keep it going, girl. Like I got a n o n g card. You got me s a y i n g you <laughs> Girl, la música de David Guetta, si s u e n a esto a través de la zona 69, estamos conectados y conectadas a todo el mundo que se engancha ahí a través de la zona. Gracias por estar ahí, gracias como siempre por descargar los programas y por escucharnos a través de zona 69.net. A todo el mundo, muchas gracias. Por ejemplo, hay que dar un abrazo muy fuerte、eh, a nuestro amigo Adrián Rubio esta semana a través de nuestra página en 2020.com barra zona 69. Hemos decidido.、Eh, Hacernos el reto, ponernos el reto de llegar a los 9.000 amigos y yo creo que, que lo conseguimos. Ese ¿eh? sí. sí. Adrián Rubio está comentando y animando a la gente para que, que inviertan 5 minutos en invitar a sus amigos. Gracias, amigo Adrián. Gracias por estar ahí y por hacer de, de, de jefazo ¿eh? del club de fans. Hay 9.000 personas. Si tú todavía no eres de esa página en 20, métete en 20 barra zona 20.com/barra zona 69 y te unes a esa página donde te. Tenemos muchas cosas y donde la gente está colocando sus temas, ¿eh? sus canciones d el verano, particulares y personales. Sí, porque muchas veces hay una canción del verano.、Eh, esto que, esta es la canción del verano、eh, que dicen en la radio, pero、eh, nosotros no somos partidarios de eso. De, esta es la canción del verano. No nos gusta, no nos gusta la radio、eh, que, que nos, nos, nos dice que hay una sola canción del verano. ¿Cómo que es esto? Que a todos nos tiene que gustar la misma canción. ¿Qué pasa aquí? No puede ser. Cada uno tenemos nuestra propia canción del verano. Esa canción que es especial, esa canción que cuando te la ponen en la radio o, o en la discoteca y estás así a están hablando Con alguien te están hablando, y dice cállate un poco, cállate un poco, cállate durante los próximos tres minutos que me estás dando la brasa. Que Vamos, cállate y déjame escuchar esta canción que me mola mucho, ¿eh? <risas> Por eso hay una canción del verano para cada persona, y por eso queremos que tú compartas tu canción del verano, ese tema que te está pegando muy fuerte a ti, así la patata, el que te está dando aquí la patata. Queremos que nos lo compartas a través de esa página de Twenty t w e n t y c o m barra zona 69. t y c o m barra zona 69. ¡Oh! oh. Sí, mucha gente me meto aquí en el 20 20.com barra zona 69 y veo que hay mucha gente como francisco josé que nos ha dejado por aquí un vídeo ok gracias amigo francisco gracias por ejemplo maca con por dónde、eh, vaya nombrecito maca con por dónde nos deja por aquí una sesión sesión de abril、eh, temas de jennifer l ó p e z este I'm t o you, muy buenos、sí. y pitbull con r e y n o ver mojombi con bambi ray muy buenos、sí, y señor muy a s m buenos sí, muy bien gracias amiga por comentarnos ahí rubén gonzález también nos deja por aquí un tema gracias amigo también d a n i saez nos deja por ahí un par de sesión c i l l a s muy guapas、sí、señor í s araceli bermejo un saludo para ella s nos deja por aquí un tema de c h a r col a Creo que no nos da tiempo a pinchar, l o、eh, pero eh, ya te dedico yo por aquí un tema. Y por ejemplo, Laurita r a m í r e z nos dedica el tema de Sasha López y el de Ellen f a u el de Barry Rock. Me encanta, son temas muy buenos, la verdad. El de Sasha López no lo tengo ahí muy, muy, bien, pero bueno, me gusta. Y de hecho va a sonar en el segundo bloque. ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. A ver, este player, sí, le doy aquí. Y ya está sonando este otro de esos temazos del verano que todo el mundo nos gusta bailar el Hula Hop. Esto p a r e c e musiquilla para piscina, pero m o l a mucho. w i l l i a William y Lillo con esto. Hula Hop. Que me olvide, ellos ya no escuchan el segundo bloque. Si,、sí, si,、sí, puedes meterte en iTunes y descargarte en los podcasts de Zona 69. Nosotros en z o n a 6 9 n e n e t seguimos bailando. you、uh -oh.